Pablo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, un gusto también para mí. Eh, bien, eh, René, eh, a ver, estuviste ayer en el Salón de Acuerdo escuchando estos anuncios. Eh, eh, dame una impresión q u é te parecieron. Bueno, sí, la verdad que primero agradecer al gobierno que nos ha invitado, por supuesto, a, a, a los anuncios.、Eh, nosotros, como seguramente sabrá, nosotros venimos pidiendo desde hace unos días este, algunas cuestiones que tienen que ver con, con cuestiones similares a las que se anunciaron ayer. Por lo cual, este, nos parece de un muy buen impacto、eh, para el sector.、Eh, creo que a la gente le va a servir mucho、eh, tener, sobre todo, el plan de 22 cuotas、eh, s i n i n t r e s y con un 10% de descuento. Lo que va a generar, bueno, un, y aparte de eso, se le va a generar a la gente, va, va a tener,、eh, porque vienen con las tarjetas como al borde todo el mundo.、Eh, entonces, se va a generar, un, se le va a duplicar el monto de, de, para poder comprar y para poder este, gastar o invertir. Así que sí, creo que son anuncios que, que esperábamos y, y estábamos contentos con, con lo que iba a pasar. a Sí, que sí. claro,、eh, era una parte de lo que ustedes venían reclamando. Sí, exacto,、Bien. exactamente.、Eh, por supuesto que,、eh, digamos, esto de las 22 cuotas, no, no lo teníamos ni pensado, porque es algo que es como extraordinario, vamos a decirlo así, si, si viene para un solo sector. Y por unos pocos días o, o unos días,、sí. eh, pero es、eh, justo para d i las promociones, promoción mundial,、eh, obviamente de fútbol,、sí. y tiene que ver con, con la compra en comercios de, de electrónica, este, de hogar, y etcétera, pero no solamente televisor, porque la gente puede comprar una bicicleta, la vela, las ropas. Este, creo que es el momento de que mucha gente que estaba con necesidad,、eh, y esto lo digo, realmente es así, De cambiar un lavarropa, s o una cocina, una heladera, este es el momento de aprovecharlo, porque 22 cuotas sin interés y con un 10% de descuento,、eh, creo que es este, bastante disruptivo para el momento en el que estamos, ¿no? con l a inflación del 100% anual. Así que sí, creo que es un esfuerzo interesante del gobierno. Bien, eh, René, eh, vos eh, recién decías que venían reclamando, porque hay una caída de ventas que están notando ustedes en los sí, comercios. Eh, eh, a ver, que, que ¿es mucha、eh, la, la caída de venta s desde cuándo arrancó? ¿Cuándo lo empezaron a notar? Nosotros, desde hace tres meses aproximadamente, empezaron las caídas de las ventas y la preocupación en el sector, porque en algunos casos las caídas son importantes,、uh -huh. en otros no son tan importantes. Pero este desequilibrio en, en las ventas, no solamente que, que ha quitado la cantidad de ventas, sino que ha quitado la rentabilidad. Porque, a ver, todo lo que, siempre que la inflación actúa en la economía, genera、eh, disturbios. Porque cuando, ¿qué hace el comerciante? Cuando le <coughs> tienen una maldita de precio, s que no lo podemos creer lo que vemos. Entonces, t r a t a s de achicar tu margen de ganancia para que tu cliente no te mire con, con cara rara. Igual te miran con cara r a r a y、sí. tienen razón, porque el, lo que estamos aumentando los comerciantes es, es, es, un, es de un nivel increíble. O sea,、eh, las cosas aumentan prácticamente un 10% mensual, que es absolutamente disparatado.、Mm. Eh, bueno, entonces muchos comerciantes lo que hacen es、eh, aplicar los márgenes de ganancia para que nuestro cliente no se nos vaya este, y siga comprando.、Mm. Entonces se ha perdido, por supuesto, rentabilidad、eh, y se ha perdido. c a n t i d a d de compra.、Eh, y este combo, por supuesto, que tiene que ver, y, y, y la explicación se llama inflación.、Eh, mm. a, de esto, nosotros lo que pedíamos es, por supuesto, un p a r c h e que, que no, es, no es una solución. p、pues, u、no, El e gobierno de la provincia no podría n solucionar el problema macro que tiene nuestro país. Pero sí, este tipo de cosas,、eh, esto alienta por todos lados, digamos, al, al, que, va a, al que va a comprar, al consumidor. Al comerciante que va a vender y a nuestros empleados que están contentos que、eh, la empresa funcione, ¿cierto? No,、sí. Así que.、Eh, ¿Habías advertido vos que de seguir la situación como venía podrían llegar a despedir gente?、Eh, esto que、sí. lo, lo habías charlado con, con, con, bueno, con, con los socios ahí asociados a la, a la Cámara. Sí, exactamente. Estábamos、no. preocupados por eso y, y, y la alarma la tenemos encendida. Porque y estamos dentro de un, de un esquema complicado, porque, a ver,、eh, yo estoy en el rubro inmobiliario y sé、mm -hmm. lo que va a suceder cuando tenga que los clientes nuestros que tienen locales alquilados, sé lo que va a suceder cuando este, venga la renovación del contrato o cuando、ah, se cumpla este, el aumento del aumento.、Mm -hmm. En este momento los alquileres están rodando cercanos al 70% de aumento anual. Claro,、eh, esa es una, pero después no nos olvidemos que también se van a terminar、eh, parte de los subsidios para los comerciantes. Ese es otro gasto importantísimo también. ¿Puedo decir lo、eh, de las tarifas de, de energía? Y, claro, y gas y electricidad. Tarifas, claro,、eh, mm. exacto. Que、eh, a, a mi, mi ver estoy de acuerdo con la l i m i t a i ó n de subsidios,、mm. eh, pero esto es una opinión muy personal mía, no de, de la Cámara, este, porque sostengo que eso es única, eso debería ser únicamente. Que realmente está con serios problemas en、sí. los subsidios. Este, bueno, y creo que la suma de cosas y que tiene que ver con los nuevos costos y que todo aumenta,、eh, y hay una disparidad y hay un lío bárbaro en la lista de precios. Hoy、eh, tener una lista de precios es algo que、eh, dura una semana. Y esto no p o d í a ser. ¿no? Entonces, nosotros por eso encendemos alarmas porque vemos、eh, el sentir del comerciante. por supuesto, que charlado muy íntimamente con varios comerciantes que están con problemas.、Eh, y bueno,、pues, la verdad es esa. Si,、eh, bueno, este parche que tiene que ver con el consumo, por supuesto que nosotros、eh, estamos plenamente apoyándolo y esperamos a otras cosas más que hemos solicitado.、Mm. Que las charlaremos en los próximos días. Por supuesto que el gobierno tiene la mayor predisposición y esto、eh, todo el mundo se acuerda, e s t o sea, es notable. Ahora, este, solucionar problemas severos que, que de la inflación no, no va a pasar, pero sí、eh, la buena voluntad, digamos, del sector privado de, de, de llevar adelante,、eh, digamos, que nuestros empleados permanezcan en su lugar de trabajo como corresponde y, y no tengamos que sacar absolutamente a ninguno, sino lo ideal sería que. que Bueno, sumar, pero en este momento el c o m e r c i o no está pensando en sumar empleados, pero sí de sostenerlos que tenemos, sí o sí. Claro, sí, sí el contexto inflacionario、eh, que golpea a todo el país no ayuda mucho,、eh, pero、Exacto. bueno,、eh, sí, sí, ¿no? la, las herramientas que cuenta el Gobierno Provincial para atacar eso、eh, son muy pocas también.、Eh, es lo, lo que marcaste vos. Bien, Bien、eh, René, no sé si quedó algo、eh, que nos quieras comentar, decir, si no, gracias、eh, por estos minutos.、Eh, no, bueno, mandar un gran saludo a todos los comerciantes. También de Santa Rosa, por supuesto, y de la Pampa, nosotros desde el Pico y en el norte de la Pampa, trabajando en, en pos de, de colaborar、eh, y con nuestro pequeño, pequeñísimo b e r n a r i t o de Arenas. í bueno en principio, Y agradecer, por supuesto, al gobierno provincial、eh, las nuevas medidas, porque seguramente vamos a ser más. Bueno,、eh, gracias René, que tengas buen día. Abrazo grande.